Querellante bajo la figura de defensora de las víctimas. Le vamos a preguntar a ver qué significa esto en el tercer juicio de la subzona 14 que arrancó esta semana. Ivana Pablo te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Ivana, a ver, contanos. Eh, sos eh, abogada querellante eh, del tercer juicio de la subzona que arrancó esta semana bajo la figura de defensora de las víctimas. A ver, un poquito de qué se trata esto. Claro, sí. Bueno, el, la, el abogado querellante en los casos en los que interviene un fiscal... Básicamente lo que hace es defender a las víctimas, es un acompañamiento, un asesoramiento a las víctimas. En este caso yo represento al Movimiento Popular Pampiano por los Derechos Humanos, que está constituido como creyente, y a Juan Carlos Pumilla, ah, está bien. a Pinky Pumilla, que, que son creyentes. ¿Es, ¿Es creyente y también víctima? Claro, exactamente, sí. Bien, bien, bien. Para constituirse como creyentes tienen que haber sufrido algún perjuicio y por eso... Por eso participan en esa calidad en este en este juicio. Eh, ¿Participaste en los anteriores? No, no, no, no, es la primera vez. Bien, bien. ¿Y qué, qué bueno, experiencia? Bueno, la verdad que es una experiencia muy fuerte, un desafío y una responsabilidad muy grande. La verdad que es, es muy emocionante poder estar acá y, y bueno, también eh, la preparación que, que implica es es muy movilizante. Bien. Eh, esta semana, bueno, arrancó eh, la tercera etapa. Se leyeron este, las acusaciones de parte de, de la fiscalía que pesan sobre los cinco represores vivos que están siendo juzgados. Eh, y hubo un planteo de uno de los acusados que es eh, Luis Baraldini, el jefe de la policía, uno de, de los emblemas de la represión ilegal aquí en la provincia de La Pampa. Eh, Escuchaste vos ayer el planteo que hizo el defensor eh, Pedro Mercado de Baraldini eh, pidiendo que no se lo juzgue. Eh, ¿Qué posición tienen desde la querella? Sí, lo que solicitó el, el defensor de Baraldini es que se lo excluya de este proceso por condiciones de salud, por su edad avanzada, Uh -huh. Eh, ya en el expediente anteriormente se el abogado Mercado ha pedido varias veces esta suspensión del proceso para Varalini y se han ordenado desde desde el tribunal bueno, una serie de medidas para constatar efectivamente esa situación de salud porque no no se puede simplemente acreditar con un certificado médico de tratante particular. Uh -huh. Eh, sin embargo, estas Este tipo de análisis de pericias los realiza el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación y en este momento el último análisis que le hicieron, en la última pericia que hicieron en, en octubre, eh, no la pudieron hacer correctamente porque en ese momento Baraldini estaba cursando un cuadro de COVID y por videollamada era no se podía apreciar bien el, el estado de deterioro cognitivo que alegaban. Entonces lo que resolvió el Cuerpo Médico Forense es que se realice una nueva pericia de forma presencial. Y la verdad es que a la fecha, por la cuestión de la pandemia, no se ha podido re realizar de manera presencial. Entonces está en una situación determinada. Uh -huh. eh Lo que sostenemos desde la querella, y así también lo sostiene la Fiscalía, es que se realice correctamente una una pericia de manera presencial hasta tanto no obtengamos un certificado de manera oficial, que diga que Baraldini no está en condiciones de afrontar este nuevo juicio, se presume que sí está en condiciones, por lo tanto no puede ser excluido. Ah, bien. ¿Y ya resolvió algo el tribunal? Eh, digo, ¿va a ordenar una nueva pericia? Todavía no, eso se ah. planteó ayer a última hora y luego se pasó a cuarto intermedio. Ah, Así bien. Así que todavía no sabemos. ¿Y, ¿Y ese y ese fue el único argumento o hay algún otro argumento? porque Leí por ahí que eh, habían recusado también al tribunal porque había participado de, de, del anterior juicio. Sí, sí. Eh, tanto eh, el abogado mercado como el defensor de Bartolo De Bartolo, sí. eh, de Bartolo eh, acusaron recusación del tribunal Porque ya había intervenido en, en otros juicios Y bueno, eh, también nos opusimos como crey Y también se opuso la fiscalía Porque no no son cuestiones objetivas de recusación uh -huh. y, y bueno, en el caso, por ejemplo, de Bartolo Nunca ha sido juzgado entonces, Ah, está bien eh, claro. No es que el mismo tribunal lo va a jugar dos veces. Exacto. Bien. Eh, ¿Y qué te parece la modalidad de cómo se está desarrollando? Que, bueno, algunos están presentes en el aula magna, otros eh, desde sus viviendas a través de la aplicación Zoom. Bueno, es, es un poco adaptarnos a las situaciones que hay. La verdad que eh, ayer creo que lo decía Franco que pese a la pandemia, igual eh, los movimientos y los organismos de derechos humanos y las víctimas creyentes... Eh, siempre siguieron, pese a, a todas las circunstancias, y lograron de que ahora, incluso en pandemia, estemos llevando adelante este juicio. Sí. Es eh, un poco limitada la, las actuaciones, o por lo menos la fuerza simbólica que implica eh, darnos las caras, eh, acompañarnos físicamente eh, en las grandes mesas de las personas creyentes. Eh, para ellos también simboliza otra otra cosa, no poder vernos, no poder eh, compartir eso, pero bueno, eh, celebramos que por lo menos se haya eh, tomado la decisión de seguir adelante, aunque sea en esta modalidad. Claro. Eh, van el fiscal Palazani ayer en representación de las fiscalías que acusan, pidió que sea carátula, sea carátulado como genocidio. ¿Esta posición también la sostienen desde la querella? Sí, nosotros, bueno, eh, la querella en el el juicio anterior eh, ya lo ha sostenido, es algo que sostenemos como como querellantes que sí. lo sostienen las víctimas sobrevivientes porque entendemos que no fue un ataque generalizado y así también lo entendió el fiscal Parasani, no es un ataque generalizado a la población civil como es eh, los casos de lesa humanidad, sino que fue premeditado y programado para la exterminación de un determinado grupo. Eh en este bueno hay determinados grupos que fueron víctimas eh de la dictadura por no tener los mismos ideales eh o por parecer no tener los mismos ideales al régimen represor no estas personas que fueron carduladas como subversivas o parecerse a subversivos fueron agrupados y con el objetivo premeditado de, de exterminar, de aniquilar la subversión. Claro. Eh, vienen insistiendo ya en los juicios anteriores con esta calificación. El, ¿El tribunal la ha rechazado? Sí, anteriormente se ha rechazado porque uno de los ítems para calificar eh, al delito de genocidio es la eliminación de grupos eh, políticos. no No aparece en, en el Estatuto de Roma, que es el el que rige, bueno, en la Convención de Delitos de Genocidio. Entonces, eh, ese fue un argumento anterior para retrasarlo, de que la persecución, por por términos políticos, no configura el delito de genocidio. Claro. Sin embargo, eh, sostenemos de que se se ha armado, este este como decimos, un grupo nacional, la persecución un grupo nacional. Está bien, o sea que van a insistir ustedes desde la querella, como lo dejaste en claro ahí. Sí, sí, sí. Bien. Eh, Ivana, ¿y qué significa para vos eh, sos egresada acá de la Universidad Nacional de La Pampa? Bueno, un montón de, de sensaciones. La verdad que eh, yo soy egresada de una universidad pública, la verdad que eso me emociona un montón, y que la universidad, eh, además de las actividades que promueven la defensa de los derechos humanos, se haya constituido como querellante, ya es un hecho simbólico muy importante, y que la sede las audiencias, Eh, sea la misma universidad también tiene un, un simbolismo muy fuerte eh, para para víctimas, pero también para para toda la sociedad para la gente que, que ve afuera y que ve la bandera que se ha colgado, ve los murales de los pañuelos eh, es muy muy importante esa participación de la universidad pública en, en estas cuestiones Bien Ivana eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir ¿no? Eh comentar, sino gracias por estos minutos con Radio Carmes. No, bueno, nada, que que seguiremos en, en este trabajo, va a ser va a llevar bastante tiempo. Uh -huh. Es eh, la oportunidad que tenemos, quizás no sé, la última oportunidad que tengamos de juzgar a los máximos represores vivos, así que intentaremos hacer todos los esfuerzos para que para contribuir a la verdad histórica y seguir construyendo memoria. Bueno, eh, que tengas buen día Ivana, gracias. Sí, gracias a ustedes, hasta bien, luego. Bien, Ivana Bernays, eh, abogada querellante, bajo la figura de defensora de las víctimas eh, del tercer juicio por la subzona 1.4, que arrancó esta semana en el aula magna de la Universidad Nacional de La Pampa.